...nuevo con Jessica Maggio, una amiga de la casa. Buenas tardes, Jessy. Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y, y ti? Acá, bien. Muy felices. Ahora que cumplimos dos años con nuestra feria. Ah, ¿cómo es esto? ¿Hay cumpleaños y sí. no avisaron? Bueno, menos mal que te <risa> llamamos. No, viene muy tranqui por el tema de que estábamos, viste, en fase 2 y no sabíamos... ¿Viste qué hacer y bueno recién ahora estamos en fase 5 esta semana y ya la feria es mañana muy bien. así que la cosa viene tranqui pero no estamos muy orgullosas y muy contentas porque eh, la red de trabajo crece crece ya somos más de 250 mujeres lesbianas travestis trans y no binarias. más de 250 escuchaste no así ah, sí, sí increíble así que muy maravilloso eso bueno nuestra y nada tenía ganas de contar un poco cómo es nuestra nuestra feria nuestra organización eh, bueno, surge hace dos años y bueno, y se organiza está la red Feministas Trabajando y también está la feria Feministas Trabajando que es la, la red Feministas Trabajando es como una un, una bolsa de trabajo, una red de trabajo eh, de oficios, de compañeras también que nos ayudamos también eh, nos ayudamos con el tema de la violencia de género y eso asesoras, o sea, tenemos eh, de todo en esa red y también tenemos bueno la feria que se realiza una vez por mes. Y en esa feria también hay talleres, talleres de formación, de oficio, diferentes talleres artísticos. Y bueno, y también realizamos una asamblea donde las chicas proponen y proponemos los diferentes talleres. Eh, lo, lo que tenía ganas de, de contar, eh, y eso, es como que en estos dos años eh, podemos sentir eh, la madurez, ¿no es cierto?, de, del movimiento feminista eh, en Santa Rosa. Podemos plantear ya que la sororidad se ha consolidado como cultura, por lo menos, en lo que hace a, a nuestra feria, a nuestra red, es increíble este, la solidaridad de las compañeras eh, y bueno, y nosotras eh, la forma, ¿no? eh, la, la formación que hace eh, a sostenernos la convicción, eh, lo que nos da fuerza, ¿no? la formación viene del encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans y no binarias la, al que asistimos eh, todos los años muchas de las compañeras, ¿no es cierto?, que estaban en la grupa. Eh, en ese encuentro, ¿no es cierto?, nosotras aprendemos a respetarnos los, los espacios de expresión, ¿no?, y a escucharnos. Entonces, en esta red feminista trabajando, se puede ver eso, se puede ver cómo nos respetamos todos los espacios y cómo, ¿viste?, que en los grupos normalmente la gente se va, la gente no tolera, a menos 250 personas, imagínate lo que, lo que es el grupo, Claro, es muy, muy la, diverso la, además, eh, Jesse, ¿no? Muy diverso, sí, sí. Nosotras cada vez que entra una compañera también planteamos ahí un truco en los grupos, eh, que se va a los tres puntitos, a info y eso, para que no se te llene el teléfono de imágenes, ¿viste? Viste que normalmente es ese problema de los grupos. Sí, y se bueno. escena de imágenes y un montón de cuestiones. Entonces, planteamos eso, es muy diverso, y bueno, y hemos logrado como esa forma, ¿no? Donde hay un respeto por el espacio de cada una, cada cual se expresa, pero tampoco invade los espacios de las otras compañeras, y a la vez también nos escuchamos y, y actuamos, ¿no es cierto? En esa red. Muy, muy, muy bueno, porque además pasaron dos años. Este, no sé si sintieron que se desinflaba en algún momento, pero da la impresión de que no, de que aparte fue creciendo y de que esa experiencia de la que cada vez que hablamos con alguna de ustedes nos cuentan, que es con la participación de todas, de todas las personas que están necesitando y que tienen además un montón de capacidades y de cómo funciona también esa red social que hay detrás para sostener a cada una de las personas que por ahí están atravesando momentos difíciles por los últimos años de la economía argentina y este año muy particular, nos imaginamos que hay una naturaleza ahí atrás muy viva, Jessica. Ay, muchas gracias. Sí, algo que aprendimos por ahí es que la solidaridad eh, no, es, este, este, no se impone. Digo, ¿qué quiero decir? De ese grupo también han salido otros grupos, ¿no? Pasó con el tema de, de una chica que se le había quemado la casa... Eh, como vos te acordás el nombre, la chica que se había quemado la casa. A ver. Guerra de apellido, ¿no? No. Eh, bueno, esa chica se armó todo un grupo para ayudar, ¿no es cierto? Y se armó todo eh, una rifa eh, sobre un sorteo de unos productos y se armó un grupo aparte, ¿no es cierto? De la feria. ¿No? Entonces, había apéndice. Chica de la feria. Sí, claro. Entonces, eso, eso viste que hay, hay lugares que, que la gente como que no permite, viste, que... que que no, que no se aparte, que no... Sea... No, nosotras es como eso, ¿no? No, no, no tenemos la monopolización de la feria, ni, ni... es totalmente horizontal, ¿viste? Cada quien hace lo que quiere, si se quieren organizar en otro grupo para hacer alguna actividad en particular, que la feria no, este, que, que no tiene que ver en particular con la feria, está muy bien y que se promocionen, igual que se promocionen otras ferias, que se promocionen eh, eh, otras actividades actividades, no tenemos como ningún problema, ¿viste? Que normalmente la gente quiere tener como determinado control, ¿no? De la dirección de los grupos, de, de las cuestiones de los grupos y nosotras no, o sea, nosotras eso, eh, como que fuimos avanzando en eso y eso hace que el grupo eh, crezca cada vez más, siempre va en, en, en avanzando, ¿viste? No va... Este, Este, como retrocediendo, o viste, o, siempre hay una que plantea, me en otros grupos, ¿no? Que está fuera de tema, viste algo, ¿viste? eso está fuera de tema, o que estás poniendo algo que nada que ver, nosotras no, porque cada quien respeta el espacio de las otras compañeras, alguien puede opinar algo en particular que por ahí no tiene nada que ver con el tema, pero respeta su espacio y las otras también respetan que lo opine, Pero además, en parte, Jessy, es este, también potestad de quienes atravesamos en algún momento eh, estas es, situaciones eh, o estos grupos, grupas que, que se fueron generando, que se fueron gestando y que han mostrado este, bueno, que justamente a través de la dinámica de sus componentes, eh, se sobrevive y se sobrelleva cualquier situación. Donde empezás a empaquetar y achicar y achicar, bueno, seguramente el, el, el fenómeno se va a terminar marchitando, también está comprobable eso a, a mano. En el caso sí. de ustedes, Jessica, está muy bueno que este recorrido lo hemos estado reflejando siempre, ya dos años y este sábado hay feria además. Y este sábado hay feria. Sí, sí. Lo que cada una de nosotras dice es importante. Y entonces eh, es como que esa es la base. Me gusta decirlo porque no es algo normal en todos los grupos. Eh, no, no es algo que tiene. Hay, hay toda una. Eh, eh, no, es, no es magia, ¿viste? O sea, sino que hay toda una, una forma, una discusión de fondo de que las cosas sean de esa forma, ¿no es cierto? Y, y no de otra. Entonces, con respecto eh, a siempre ponernos en el lugar de la compañera. y y cuestiones así. Sí, bueno, esta feria se, se va a hacer eh, ahora eh, el, el, el sábado que viene, ahora este sábado, eh, de 10 a 19 horas. ¿No? Y vamos a agregar ahora una asamblea al final, también eh, aprendemos de las otras organizaciones, de las otras ferias, aprendemos de la Feria de la Alimentación Sana, que realizaba una asamblea después de cada feria. ¿no? Nosotras realizábamos la asamblea a la otra semana. Y bueno, y, y es mejor que sea después de cada feria y eso para lograr organizar la participación de las compañeras en un lugar, o sea, que sean las que asistan a la feria las que participen y que pueda, es una forma de organizar la participación, eh, solamente eso. Y Entonces captás enseguida hacer... la, la energía que quedó, que se acumuló esa misma jornada, ¿no es cierto? También Exacto, es, eso genera sí, interés. Sí. Sí, sí, sí, ni hablar, ni hablar, y aparte sí, es como que eh, la sienten re, re propia, la sentimos todas propias a la feria, es como, eso, eso es algo que siempre vemos que las personas eh, tienen en, se, en sí, ese sentimiento de propiedad esta feria, está con, es mía, es tuya, es nuestra, y, y es de todas, entonces eso está buenísimo, que, que se quiera, que, que haya afecto, que haya amor, y eso está, está buenísimo, entonces la idea es, es organizar esa participación desde ahora y también vamos a agregar la cuestión audiovisual, vamos a, a crear este, unos cortos ahora de, a partir de las compañeras de la feria, así que eso ya más adelante le vamos a contar, así que esos van a ser las nuevas, las nuevas buenas de esta nueva etapa después de los dos años de feria. Qué bueno, y viene, qué, ¿talleres dijiste? ¿Hay, hay talleres nuevos? En esta, en esta, mira, por el tema de fase 2 no pudimos... Eh, preparar ahí. Y, y preparar, pero sí vamos a hacer el tema audiovisual se va a sumar unos cortos que van a salir de las ferias, de cada feria de cada mes va a salir un corto y se va a pasar por la televisión y eso, así que ya lo vamos a adelantar para la próxima feria. Hoy bueno. lo vamos a hablar en la asamblea, mañana lo hablamos en la asamblea con las chicas y vamos a llevar la propuesta y vamos a ir viendo en cada feria lo que se va a sumar en esta nueva etapa después de estos dos años y también eh, más adelante vamos a hacer también spots y eso de... Este, de prevención y de violencia de género. Genial, ir, así que germ, germinan feliz. también cosas audiovisuales, van a estar germinando de esta feria impresionante, esta feria feminista que tiene dos años ya, es este, bueno, un, un beneficio para todos, me parece, porque siempre está disfrutable, compartible, este, todo eso que te, nos damos cuenta, ¿no es cierto?, cuando vemos sí. o cuando asistimos este, a, a sus acciones, eh, de la autenticidad de algunas cosas que ocurren. Y esto es verdaderamente muy serio, Jessica. Estamos muy contentos. Eh, has escuchado a la pasada, te enteraste, seguramente a través de Radio Carmes, que manualistes y eh, artesanes están pidiendo pista porque ya se ve fin de año desde acá. Si levantás el cogote y sigas, mira, ahí diciembre, feria de fin de año, feria navideña, sí, sí, sí, no me acuerdo. Ni hablar, no, sí, más vale que nosotras estamos a favor de que se realicen ferias, creemos que las ferias se tendrían que haber habilitado junto cuando se habilitaron los comercios, no los de primera necesidad, sino los otros, y lo que se está viendo a lo largo del año es que los focos de contagio están en los comercios. Nuestra feria vino desarrollándose eh, casi todos los meses de la pandemia, creo que un solo mes eh, no, no la hicimos, pero también era invierno, creo que hacía mucho frío, y nunca tuvimos un foco de contagio en la feria. Así que nosotras estamos, por supuesto, a favor de que se realicen las feria. Creemos que ya se tendrían que, que haber habilitado y, y nada, hay muchas menos posibilidades de, de contagio de COVID eh, en al aire libre que en lugares eh, encerrados. Así que en el momento en que se habilitaron los comercios se tendría que haber avistado la feria y que más vale estamos a favor de que se habiten ahora. Muy bien, muy bien. ¿Habría disposición también con la gente de la feria eh, Jessy de trabajar en algún protocolo o algo que, se pueda, que pueda darle un sustento digamos ¿Nosotras? Eh, discursivo sí. ponele como para hablar con aut alguna autoridad porque digo te pregunto esto porque uh -huh. justamente cada sector, cada grupo, cada actividad estuvo laburando eso para después este, buscar el marco con las autoridades que correspondía. Acá se trataría de una cosa sencilla, de que Nosotros la... Nosotros desde un primer día, momento tuvimos contacto con la municipalidad y estamos aplicando el, el protocolo de ferias que se realizó en un principio, Bien. de parte de la municipalidad. O sea que ese protocolo está, eh, ya está creado desde hace bastante tiempo y nosotras, o sea, sí, ¿no? Eh, estamos incluso nos han visitado del de municipio eh, y eso. Sí, lo que se argumenta, se plantea que no quieren lograr mucho amontonamiento de gente, lo que, eh, para mí el argumento es como medio, este, Sí, no, es flaco. no me parece tan válido es flaco, es flaco, tampoco si les, pide, se les pide a los negocios o sea más vale que o sea con, pues me parece que con el protocolo que se cumple los negocios tienen un protocolo que se cumple y todo funciona bien si las ferias tuvieran un protocolo que se cumple todo va a funcionar Ta bien tal cual en particular por eso te digo venimos desde un principio siempre tuvimos feria y nunca hubo foco de contagio podría haber habido pero no hubo Si, sea, el, entonces, si el protocolo eh. es cumplible, Jessy, además, y se trata de manejar el aforo, ¿no? Que, no lo, que los puestos no estén pegados uno con otro, que haya distancia como para que las personas que pueden llegar a, a ir a feriar este, estén cómodas, más que nada ahora que viene el, el clima agradable. Jessica, feliz sí. cumpleaños. Bueno, muchas gracias, José. A vos, a las compañeras gracias, y, a la, y a la feria. ¿eh? Sí, gracias a ustedes que siempre hacen el aguante, que siempre... Eh, eh, difunden lo nuestro y eso está buenísimo porque para que le llegue a otras personas, para que se puedan sumar. Y la que quiera sumarse mañana, eh, que vaya a la feria, eh, que se puede sumar, eh, la que quiera llevar su producto, el producto que quiera eh, para vender, o si tiene algún servicio, llevar algún volante, algo para que nos enteremos todas, para sumarse a la red de trabajo. No tenemos ningún problema que, que vaya mañana al Parque Oliver de 10 a 19 horas. Dale, perfecto. Cecica, la próxima con vos o con alguna compañera, refrescamos eso de la bolsa de laburo que hay gente que anda necesitando que le hagan una changuita, una tarea, y sabemos uh -huh. que hay muchas feministas con muchas capacidades y, y esperando ahí atrás de la puerta con la herramienta en la mano ya. Gracias no, Jessica. Hablar. Sí, sí, dale, listo, no me mojo para Hasta no, la, un Hasta la próxima, porque con Gracias. feministas trabajando Santa Rosa siempre volvemos a la carga, siempre con el debido respeto además por quienes buscan ganarse el sustento día a día.